Pues, dirás con Bayer, ¿no?, porque Monsanto ya no existe. <risa> bueno, sí, eh, o está dentro de Bayer, ¿no? Ya. Yeah. No, lo, lo digo porque no lo no mencionabas está. en un libro bastante, en Trajénicos eh, sin Miedo, en ese sí. libro, eh, mencionabas y hacías una defensa, no es una defensa, es eh, que lo tragénico es como todo, hay cosas buenas y hay claro. cosas malas, ¿no?, eh,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 que era un mercado de mariscos como si aquí no subiera. Por cierto, eh, aquí comemos eh, tripas eh, sangrientas eh, de cerdo, como lo más normal del mundo. Seguramente lo vemos ahí eh, lo normal fuera y no vemos y eh, que la zoonosis, eh, que es lo que ha provocado este virus, también se puede producir en nuestro mundo. A ver, independientemente que culturalmente en cada cultura comen una cosa y les da asco una cosa. A claro. ver, aquí en Valencia comemos caracoles sí sí, y sí. en muchos sí. países del mundo les da asco.